Programas. ¿Quieres llamar a Molotov y Ratia? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora quieres llamar a Molotov y no! no no no ah ahora quieres llamar a molotov y no no ah ahora Así que, oyentes, si no quieres que te ocurra en tus propias carnes, mejor que llames... 943... Cinco, cinco, seis, tres, cuatro, seis. Oye, tío. ¿Quieres llamar a Molotov y Raya? <risa> Nueve, cuatro, tres, cinco, cinco, seis, dos, cuatro, seis.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 en Molotov y Ratea. Saludos a Querilla. Estaba ahí. Programa de contrainformación. Todos los domingos y lunes. 3 a 4 y medio. en el YouTube, son siento mami, ante un preso político con músico rico Miami. Para los sellos somos un puja arriesgado, lo que ganasen en venta en Molotov y Ratia. Lestaremos las ruinas fruto del abandono. Despregirás por ahí, valemos un poco. Te haz que follear energía en aquellos lugares. Más buena asamblea a tiempo discusiones en los bares. Yeb, yeb, yeb, yeb, yeb, yeb. Estaba ahí. Esto es, estaba ahí desde Molotov y Rätia. 91.8 de la frecuencia modulada emitiendo para toda Hernani y rodarías incluida Tigarraga. Y pues sí, sí, la semana pasada os comentábamos pues que no sé, pero nos pararon unos ciertos individuos de verde. Llamada Guardia Civil. Pues sí. Y hoy, pues justo uno, un viernes, pues que justamente este domingo no podemos emitir en directo y pues hoy jueves, perdón, he dicho viernes, hoy jueves estamos grabando aquí en, en diferido, sino pues eso, grabado hoy para el siguiente domingo y el lunes la repetición. Y pues eso, nos disponemos a entrar por Hernani y nos encontramos otra vez a esos verdes, Guardia Civil, nos paran... Y, bueno, pues lo mismo de siempre. ¡Dios! Pues eso, que con esa prepotencia que tiene la Guardia Civil... Me cago en ella otra vez. Y el programa de hoy dedicado para vosotros. Porque lo iba a dedicar a otra persona... Pero es que... Me revienta, me revienta esta puta gente. ¡Dios! A tomar por culo todo. Un por culo... Será como sea... Yeah Pues sí, sí, sí, sí, sí, sí Aquí estamos, esta va y sí y no, no y sí, sí y no Aritz, que también ha venido hoy al programa Está con una cara aquí de yendo pa' un lado a otro, todo nervioso Porque, pues bueno, ha tenido mala suerte hoy con la Guardia Civil Así que, pues, si quieres, te dejo 5 segundos el micrófono de Molotov y Radio para que digas lo que quieras. No maldigo a estas personas cuyo acto es eh, mísero y su acto no corresponde a lo que nosotros intentamos. Así que a por ellos, eh, ya sea con piedras o con hierros. Ay ay ay ay. Me va a salir un errinchi por ahí. Hoy estoy muy loco, hoy estoy muy loco. Bueno, bueno, eh, eh, como os iba comentando, octavo programa desde Molotov y Ratia. Así que muchas gracias, ya llevamos unas cuantas horitas ya aquí en Molotov liando la parda. Sí, sí, sí, sí, desde que he entrado aquí estaba y... Buah. Esto es lo mejor, Molotov y Ratia. Aquí estaba y representando las ondas eh, Hernán y Tarras. ¿Puede ser así, Aritz? Hernán y Tarras, ¿es correcto? Bueno, es que Hernán y Tarras. Aquí, como si fuera Radio Terror, me vomito, ¿eh? Pero, pero, pero, pero, veo un subidón por ahí en la música. Y toca decir algo... Sí sí, sí sí empieza la dosis de esta y he dicho antes que este programa iba dedicado a la guerra civil o también la quiero dedicar a esa gente pues que de aclaraciones no tiene nada y se lo guarda todo en el silencio Gora misógeno. Y sí, sí, hoy vine para... De fue la Troa. Aquí, pues, representando Madrid. Esta gente... La hostia. Escucha, escucha. Si piensas que soy pesimista es que no has comprendido nada. Yo lanzó la crítica a esta vida disecada, pero eso no me complace. No me quedo yo en la grada con la hinchada, es en la cancha donde se hacen las jugadas. Si estoy flojo, Fantasmas me asaltan De un colega escucho un disco Cojo fuerzas y achantan Primo, es normal pisar el lodo Así que no hagas leña de ti mismo Cuando caigas pues lo hacemos todos pero y heroínas son para el cine Si haces lo que crees puro Dale duro y no te inclines Sigue con tus medios por tus fines Planta cara al tedio rodea de tus afines Hoy vine para que se grabe en tu memoria Merece la pena creer en ti y en tus historias Hoy vine para que se grabe en tu memoria Merece la pena creer en ti y en tus historias Apuesta por ti mismo, camina o revienta No represento a nadie y nadie me representa Pues sí, sí, sí, sí, sí, hasta aquí este tema de Fue la Troa, y ahora os vamos a presentar lo que os estaba contando, el silencio, el silencio, y es que el silencio mata, y a veces con tanto silencio nos aburrimos, y de tanto silencio no nos comunicamos, y sin tanta comunicación con personas que te quieres, pues al final acabas jodido como uno está, así que, pues eso... El silencio, de Llorando en el desierto. El silencio, dicen, es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio chilla. El silencio es un mensaje. Si como no fernava es un acto Deja que quien tú eres salga y resuene En cada palabra, en cada acción El silencio, dicen, es la voz de la complicidad Pero el silencio es imposible, el silencio chilla Conviértete en quien tú eres No puedes evitar tu propio ser O tu propia responsabilidad En cada palabra En cada acción En cada palabra En cada acción Lo que tú haces es lo que eres Propio castigo Tú te conviertes en tu propio mensaje Tú eres el mensaje Lo que tú haces es lo que eres Tú eres tu propio castigo Tú te conviertes en tu propio mensaje En cada palabra En cada acción En cada palabra En cada acción Yep, yep, yep, yep, yep, yep, pues hasta aquí está el tema de Llorando en el Desierto y bueno, pues hoy vamos a ser un poco monotemáticos porque la verdad es que me ha pillado esto un poco de imprevisto, no, pues como estáis... Como he dicho al principio del programa este programa pues no es en diferido y pues bueno hemos bueno pues personalmente este domingo tenía que hacer algunas cositas así personales y pues no podremos emitir este domingo en directo y pues lo estoy grabando hoy jueves y pues eso me ha pillado un poco desprevenido noticias así así que bueno un poco más adelante vamos a emitir, pues a decir un poco las noticias de, de esta semana pero bueno teniendo en cuenta De que, pues, eh, viernes, sábado y domingo Pues no podremos decir las noticias Porque no soy adivino de lo que va a pasar mañana Entonces, pues, vamos a hacer un poco así Buscando por internet algunas noticias Porque la verdad es que no tenía preparado No sabía cuándo iba a hacer el programa Así que, pues, disculpas a la gente Y al, a los seguidores de esta baile Si hay alguno por ahí Y, pues, eso, que es lo que hay Y, pues, eso, que os voy a dejar con otro tema de... Pues un grupo que se llama Anestesia y con esta canción que se llama Contra Esanac, pues venga. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Acaba de sonar anestesia. Ahora está sonando necesidad de luchar. Así que, pues bueno, a lo mejor luego metemos las canciones que solemos meter para las noticias. Bueno, ya que ha sonado esta canción, pues la voy a dejar, no la voy a quitar. Porque sí, porque esta canción eh, habla de adictos a la revuelta. Perdón, es del disco Adictos a la Revuelta, pero la canción se llama Corazón en Llamas. ¡Suscríbete Pues a mí no la estoy dejando enterar la canción porque es que me encanta. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Temón! Los deseos enterrados en tu interior Surtirán por la fuerza de la pasión Los deseos enterrados en tu interior Surgirán por la puerta de la pasión los deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión. Bueno, ahora sí, vamos a decir unas cuantas noticias. Al final, pues en lo habitual, con nuestras cancioncitas estas así, alegritas. Ah, pues que siempre las noticias, pues a pesar de todo, pues mmm, suelen ser siempre malas. Por decirlo de alguna forma, porque nadie dice lo que es bueno y malo. Y si lo malo sirve para lo bueno. No sé, estoy muy... <ríe> de hablar y de hablar. Mejor lo dejo aquí. Pues el... Lo primer, la primera noticia que vamos a decir es la, un comunicado que nos llega de solidaridad con los presos del módulo 4 del de Centro penitenciari, Penitenciario de Valdemoro. Y pues nos llega un comunicado que dice ni cadena perpetua ni condenas a muerte y pues eso es un poco largo, así pues que bueno, os vamos a informar un poco por encima y si queréis más información la podéis encontrar en clinanmen.or, que es donde estamos leyendo esta noticia. Y nos dice pues que el comunicado que han redactado alrededor eh, alrededor de 15 personas del módulo 4 de Valdemoro para denunciar la situación que están viviendo el compañero Antonio Porto Martínez a raíz de que Antonio se haya puesto en huelga de hambre de hambre y patio. Alrededor de 15 personas del módulo han realizado un ayuno de protesta el pasado viernes y piensan continuar protestando por la situación en la que está invocando su compañero. Os pedimos la máxima difusión de este comunicado. También el envío de cartas a la persona que está en huelga de hambre, a la dirección que más... pues eh, a ahora mismo os diré. Antonio Porto Martínez es un preso luchador y solidario que lleva participando en las luchas anticarcelarias desde hace muchos años. No en vano lleva 26 años encerrado. Esperando en breve vayan organizándose otras iniciativas de solidaridad con esta persona y su compañero de módulo. Salud y solidaridad, nos dice. Eh, pues eso, que escribáis a Antonio Porto Martínez si os apetece. Y es la siguiente dirección... Eh, Centro Penitenciario Madrid 3, la M4 Carretera Pinto, San Martín de la Vega, kilómetro 5, el código postal 28.340, Valdemoro, Madrid. Otra noticia que nos llega desde Grecia, pues mira, esta es buena, sucesión de ocupaciones universitarias en Grecia en un ambiente eufórico. La decisión de las autoridades autoridades de académicas de desalojar la ocupación de las oficinas del decanato en Tesalónica ha dado lugar a una sucesión de ocupaciones de las oficinas administrativas universitarias a lo largo de toda Grecia. Al mismo tiempo, manifestantes paralizan Atenas los, los últimos días antes de la huelga general del jueves. La decisión del decano de la Universidad de Aristóteles de Tesalónica de desalojar a los estudiantes y radicales que ocupaban las oficinas administrativas de la universidad, demandando el fin inmediato de todos los contratos y subcontratas de la universidad. Con las com compañías de la limpieza limpieza en solidaridad con Cáceres, COUNEVA y la lucha de las limpiadoras. Recibió el apoyo de los medios conservadores como una dura medida pionera contra el auge del movimiento social. A comienzos de esta semana el decano ha llamado a personal académico una contra manifestación contra la ocupación. por el contrario, docenas de académicos han realizado declaraciones de apoyo al acoso de la ocupación. La reunión convocada por el decanato el martes 31 de enero para discutir la ocupación y sus demandas hubo de interrumpirse por la asistencia de cientos de estudiantes. y Terminó cuando un huevo aterrizó sobre el decano. ¡Qué bueno, qué bueno! La noticia pues seguía, pero bueno, como os digo, estoy improvisando aquí internet con un micro para un lado porque tengo un ordenador aquí del lado. Bueno, si no fuera una radio y fuera una televisión, fliparíais. Pero bueno, no tendría que hablar directamente a un micro aquí, no sé, pero bueno, que la situación en la que estoy es con una cabeza mirando para un lado, un micro que está por aquí arriba, eh, luego fijándome en la mesa cómo coloco todo, o sea que pff, imagínate que percal. Pues como os contaba la semana pasada, eh, eh, la noticia de pues lo que pasó en Madrid que pues al final nos llegan ahora pues actualizado el saldo represivo en la concentración Vallecas contra el fascismo. Y las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron a 25 personas, de 19, 19 mayores de edad y 6 menores. Todos los detenidos ya están en libertad. Y nos dice, pues hoy jueves, hacia las dos y media de hoy, han ido saliendo todas las personas que todavía estaban detenidas después de los sucesos represivos ocurridos en Vallecas el pasado sábado. Bueno, leyendo, creo que a lo mejor no lo han puesto y no lo ha actualizado hoy y llevará a lo mejor dos días así Pero bueno, que, pues eso, todas las personas que ya estaban detenidas eh, ya no están. O sea, que, pues a ver qué medidas toma el estado con pues su medicina que es la represión. <risa> Parte pues nos dicen que han sido recibidos por un centenar de solidarios entre aplausos y gritos de ánimo, eso pues cuando salían los detenidos de comisaría. Menores tomaron declaración ayer Sábado a las 2 Quedando todos en libertad con acusaciones De desórdenes públicos Y espérate que tengo que mover Aquí el ordenador un poco Y daños al mobiliario público El resto fueron repartidos en las comisarías De Leganitos, Zona Centro, Vallecas Y Moratalaz Bueno, bueno, la comisaría de Leganitos no quiere decir nada Pero uf, mucha historia Tiene esa comisaría, eh Al principio, y según uno de los abogados de los detenidos, hoy domingo tomaban declaraciones en Plaza Castilla, pero será el lunes cuando los suelten. Los cargos que se les imputa son desórdenes públicos, daños y algunos de ellos atentados a la autoridad. Nos dice, pues en color negrita ahí, bien claro, se cree que ninguno pasará a prisión provisional. Sobre los heridos, se sabe que habían dos heridos graves. Algunos de ellos fueron al hospital directamente y otros aguardaron un tiempo y fueron por su propio pie para evitar problemas represivos posteriores. Una chica tuvo encontronazo en las cercanías de Entrevías donde varios nazis la atacaron e intentaron grabarle una smástica en la cara. Al no poder lograrlo decidieron rajarle la cara. Algunos neonazis más siguieron merodeando la zona. ...sin éxito en su propósito... ...llevándose... ...más de un susto... ...después de... ...el trato policial sufrido... ...por los asistentes a la concentración antifascista... ...sólo podemos ver la complicidad policial... ...con los grupos ultraderechistas... ...a quienes pues se le... ...veía una posición más camiga con la policía... ...y que le permitió llevar cascos y palos... ...y demás armas... ...porque sí, después de... ...de deciros la noticia accedí pues un poco a internet pues a ver cómo estaban los ánimos en Madrid y pues sí me pude encontrar una foto bastante graciosilla en la que pues se veían varios mmm, personas de estética skin porque pues eso iban rapados con sus alfas y su emblemática de parches ...así raros que llevan porque, vale, pues no te llevan unas esvástica claramente... ...pero bueno, te llevarán símbolos que tú, a pesar de no conocerlos... ...pues son reconocidos como simbología fascista o más bien nazi... ...y pues eso, entre ellas llevaban cascos que, pues, de la policía nacional... ...y como decía, pues la comisaría de Leganitos es conocida por eso y bueno, supongo que varias comisarías más aparte, pero bueno, he aclarado lo de Leganitos porque ahí pues sí que se sabía que algún policía pues sí que claramente estaba metido en algún partido político nazi pero bueno, aparte de acaso ya veíamos que si os informáis si queréis ver estas fotos las podéis encontrar en clinamen.org, aparte en laína.org también Y pues fliparéis porque son los cascos eh, de policía nacionales que dices... Vale, pues... ¿cómo? O sea, no lo entiendo. Me pierdo. Hay algún sitio que no me pierdo. O sea... Vais protegidos por los policías. Eh, encima con cascos de policía nacional. O sea... Me lo estás dejando en evidencia. Por favor... Pues aparte estoy viendo en la INA eh, pues que la plataforma que la semana pasada pues ya os informaba con la canción esta de estos chicos eh, pues eso, la plataforma que es un colectivo pues de contrainformación audiovisual eh, nos hace llegar que una noticia de ocupación de la sede del PSOE en Vallecas en protesta por la represión del 28 de marzo y nos hemos visto obligados a actuar ante la complicidad de escala del PSOE y la policía con los grupos neonazis ocupando la sede del PSOE en el distrito del Puente de Vallecas. Así que si queréis más información poniendo en el Google eh, la plataforma o pues mismo en la ina.org podréis encontrar esta esta noticia que mismo pues pone ese vídeo ocupación de la sede del PSOE en Vallecas. Eso, la página de la plataforma es www.labarraplataforma.net. Vamos a leer esta noticia y dice... Vallecas contra la complicidad fascista. Lo ocurrido el pasado sábado 28 de marzo en el barrio Obrero de Vallecas. Eh, un grupo de neonazis cambió el recorrido de su manifestación para llegar a nuestro barrio y cómo no con la ayuda de la policía y esta a su vez a atacando acatando órdenes de la delegada del gobierno Soledad Mestre. Este hecho es una completa provocación no solo por ser un barrio de trabajadores, sino porque también en el barrio de nuestro compañero era el era el barrio de nuestro compañero Carlos Javier Palomino fue asesinado a manos de un nazi militar cuando se dirigía a protestar contra una manifestación racista. No creemos que esta haya sido una casualidad, que probablemente unos meses se celebre el juicio de Carlos y se necesite montar el circo mediático para hacer creer que tan solo fue una reyerta entre bandas. Y olvidar el verdadero motivo, que es la lucha de clases. bajo es es otro partido más que legitima el legitima este sistema heredero del franquismo dicha formación es culpable de la continuidad del fascismo tanto en las instituciones como en la calle practican la guerra sucia contra los revolucionarios creando grupos paramilitares como los GAL la respaldando la respaldando a la torturas encarcelando er er de por vida a los luchadores Promoviendo leyes fascistas como las leyes de partidos, criminalizando y reprimiendo al antifascismo y, bueno, aparte también a otros movimientos sociales, quiero destacar yo personalmente, mientras dotan los grupos no nazis de estructuras, facilitando su acceso a la calle, silencian los las agresiones y los asesinatos racistas, ponen en funcionamiento controles racistas para deportar a inmigrantes, todo esto y más es aplicado con una gran talento para ser emigrantes. Partido Progre, del Estado español, español por excelencia. Nos hemos visto obligados a actuar ante la complicidad absoluta y descarada del PSOE y la policía con los grupos neonazis, por eso como forma reivindicat reivindicativa y para desenmascarar la maquinaria capitalista, hemos ocupado la sede del PSOE en el distrito del Puente Vallecas. Fascistas no, ni en las urnas ni en la calle. Vallecas antifascista.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 Bueno, bueno, y por último pues os queremos informar que hoy jueves el G8 en Londres amplía movilizaciones contra el caos del capitalismo y un muerto ha habido hoy Vamos a dar un poco de información sobre esta persona que ha fallecido, en, pues la acción que no sé si ahora mismo, espérate, eh, creo que sí, que era una concentración, pues eso, contra el G8 que tiene lugar en Londres. Al la persona fallecida fue encontrada por el personal del banco de Inglaterra, boca arriba, cerca de una escalera, no respiraba y parecía haber sido golpeado en la parte superior derecha de la cabeza, ya que se, se veía sangre. El policía fue eh, evasiva cuando los trabajadores nocturnos del banco querían saber lo que pasó. No quedó inmediatamente claro cómo murió el hombre, aunque varias personas resultaron heridas por golpes policiales cuando los manifestantes intentaron romper un cordón policial cerca del Banco de Inglaterra. La mayoría de los medios insisten en que se trata de una muerte accidental. <ríe> como siempre, como siempre nos quieren demostrar, eh, pues eso, un portavoz de Scotland Yark, el un portavoz de Scotland Yard dijo, "La policía tomó la decisión de llevarse a esa persona ya que mientras le atendían una serie de proyectiles. ...se cree que botellas fueron lanzadas contra ellos. Ah, aparte nos dice... ...si los médicos policiales no, no llevaran porras... ...y no la usarán junto a sus colegas... ...antes de asistir a los colapsados... ...tal vez no hubiera habido confusión... ...ni lanzamiento de botellas. También es posible que los manifestantes... ...hayan confundido los médicos... ...vestidos de policía... ...con un escuadrón de detención... E intentaron arrebatarles el detenido. Perdona, es que estaba a punto de toser. Una suspensión razonable si varios policías se agrupan en torno a un hombre en el suelo. Eh, también nos sigue diciendo que podría ser alguien muerto por un golpe de porra más fuerte de lo normal, pero si él solo cayó supongo que es por la táctica policial del corral, que es po potencialmente letal. Eh, tuvo un ataque al corazón después de haber sido aplastado entre otras personas cuando la policía atacó a la multitud. La segunda es fue rociado o afectado con gas pimienta arrojado a la multitud y esto pudo afectar una condición preexistente como el asma, por lo que dejó de respirar. La tercera dice, tuvo un ataque al corazón debido a un ataque de pánico al ser atrapado en la multitud, acorradada por la policía. Sufrió En la cuarta, de este, sufrió deshidratación al ser encerrado en el corral demasiado tiempo y no beber agua. Pues eso, y se ve en fotos, aquí inclinado, en, no, en laina.org, de una persona eh, rodeada... De, bueno, se parecen a municipales, pero no sé si eran municipales, pero bueno, tienen eh, una prepotencia y unas caras de violencia y una cara pues de un hombre machacado, o sea, la cabeza y a lo mejor no creo que sea este chico, pero si no luego se ve en una camilla, o sea que no sé si es la foto, aparte podéis encontrar el vídeo de eh, la violencia que os estaba explicando que ha habido hoy y bueno, pues más noticias sobre lo que está ocurriendo ahora en Londres, y bueno, pues que es muy importante para todos Música Pues hasta aquí las noticias de hoy y pues eso, lo sentimos que se han diferido y que pues estas noticias son de hoy jueves y de los pasados días, así pues que eso, la semana que viene tendremos más faena en noticias, más, más cositas que decir, así que pues vamos a por el siguiente tema y pues eso, que es solo la necesidad, no tengo nada más que decir, doctor, deseo. Amorfosis es mi virtud, mi perdición, doctor, doctor, este es mi regalo, mi pulso, mi sangre y mi caricia, aquí está tu deseo. pues hasta aquí esta canción de Doctor Deseo es solo la necesidad de pues su disco Metamorfosis eh, pues en un cumpleaños alguien me regaló y que te digo, fue uno de los mejores regalos que me han hecho con ese vídeo tan emotivo ese directo de Doctor Deseo Música Y pues ahora os quiero presentar un tema Pues de un grupo con el que he comenzado hoy Que es Fue la Troyes Y pues con esta canción que se llama Gris eh, Gris Dance Rumia sin sentido y A pesar del nombre pues es en castellano La canción Pinta con Y pues eso que Amor y guerra contra mis enemigos Tocamos algo, algo, algo, algo y no sabemos bien que Trátame contacto, ayer perdí la fe Veo pasar mi vida en calos Penas y glorias, fluidez y atajos Ahí sí Madrid psiquiátrico, se no fue la pinza, perdimos la llave Ahora solo cerraduras, solo cerraduras oxidadas más cada vez Suma y resta y ve pasando fases, no hay respuesta a deseos inconfesables La City en ocasiones se nos hizo grande, en otras cuatro muros, sistema cárcel Hago cuentas para que todo cuadre, ojo en la nuca cuando no me fío de nadie Inmerso en trance, jodiendo principios Desde el infierno, recuerdo, amplifico Amplifico señal, sonido eterno Encerrado en mi mundo, te invito, ven a ver nuestros pájaros destrozan sus jaulas Brillo inconfundible, síntomas caos Doy un paseo y Sinceramente no me gusta lo que veo, me parece demasiado feo Esta forma de vivir no hay quien la entienda O mejor dicho, se entiende fácil, lo que pasa es que es una mierda Que todo es mercancía circulando Todo es dinero, negocio valía contrabando, han convertido en un monstruoso catálogo a la calle Si se me clavan los detalles como narices, quieres que no me raye, eh, que no me falle Las cuatro cosas hermosas que me hacen latir esta fosa Yo no sé dónde Yo lleva no sé mi dónde camino, mi pero camino. sí sé dónde lleva el vuestro y no deseo ese destino Lo sé porque os delata la mirada. Debería haber una llama al fondo y la vuestra está apagada. Y yo no soy mejor ni por asomo. Simplemente hago mi vía y así es como me la tomo. Que cuando llegue el día en que se acaben mis días. Puedo decir con orgullo que luché por lo que creía. Tener paz conmigo mismo, confianza con mis amigos. Amor con mi gitana y guerra con mis enemigos. Oye, estoy a saco con fue la troa Cuando uno, pues, le entra la venada por una cosa, pues, ya sabéis Y, pues, sí, pues... 7 Mira la cara a la peña Yo parto de esa base Es que escuchas esto y dices, ¿eh? Hey, ni tú me entiendes, ni yo te entiendo Y si vienes a convencerme de algo Es que ni te atiendo Demasiadas me he ya En el aula casa curro Ahora escapo de los tres Desde entonces no me aburro Intento hacerlo a mi manera Tú no le ves sentido, pero si tu opinión me importara, entonces ya te la habría pedido. En este mundo de actores, me sigue pareciendo importante tener valores, buscar calores, aprender de errores. Señoras y señores, ¿qué estamos haciendo? Después de esto no hay nada y creo que no lo estáis viendo. Me da pena ver a chavales jugar a ser Tony Montana porque se olvidan de cómo acaba. Solo junkie lleno de balas, fotocopias. Compitiendo por medallas, si vienes a marear, lo mejor es que te vayas Demasiadas cosas en el aire pesan, hoy algo estalla, se desata la tormenta Un día largo, guarda su mensaje, rompe su reloj porque las horas le encierran Deja que la música me eleve Voy sin fe, pero me fundo, deja que me entrene Una hoja en blanco, a veces dice mucho Dice que decir no hay nada porque ya todo está dicho Joder, vueltas y vueltas, no hay nada nuevo Amante del silencio, ayer Caímos bajo, recuerdas, no hicimos nada Por evitar el tedio, la llama Debería de estar al fondo y no veo nada Debe de estar apagada, Ch calma Solo está desanimada hace ya tiempo que perdió la esperanza esperanza alumbrala con gasolinas una cerilla y un final perfecto, perfecto. en conexión fierno nada funciona todo se queda dentro Demasiadas cosas que por su peso colman no me hablé de ideas el corazón de borda no sé si me entiendes puro sentimiento no hay nada pensado no trates de entenderlo. Pues ya habéis visto demasiadas cosas Y eso es lo que tengo yo ahora mismo en la cabeza Demasiadas cosas Y pues sí, os vamos a dar un poco de información Y pues la información habitual que decimos en el programa Y esa información pues se trata de pues la página web por ejemplo De Molotov Irratia, www.molotovirratia.com parte pues su podcast que esperemos que vaya apuntando según alguna programa de molotov eh. y pues eso es eh, molotov3w bueno, punto eh, la página web de esta by 3 w. estaba by punto wordpress.com y seguimos escuchando fue la mal mi ciudad, callejones y parques que no quieres pisar No hay futuro de provecho en esta sociedad Que te preocupe, no es nuevo, que sea verdad Te interrumpo, lo siento, no me vale callar Me protejo, no... Está sintonizando Molotov y Ratia en el 91.8 de la frecuencia modulada Perdida su trayectoria no encuentro salidas en este laberinto Oscuro patio, sensaciones al filo Bajo arresto, cadena perpetua, es cuarto grado, silencio, condena. Estar solo dejo de ser bonito, hoy lo especial es sentirte arropado. Estás roto, nada es distinto, todo se repite, todo quema como antaño su señoría, viva Victoria, basada en teoría por la historia, historia. que demuestra la falta de mejoría en la calidad de nuestras vidas esto es realidad, no, no paranoia, paranoia. mentes podridas han creando familias con diálogos de, de mentiras. mentiras, falla la base, falla la teoría, falla el día a día, aprendiendo lección sencillas sí, sí, llego ahí arriba así sí, subo más alto pisándote la coronilla así sí. debo de ser la más prima, sí. por preferir quedarme sentada en esta puta silla no sé. ya no me miras, ¿qué quieres que te diga? mi energía no aspira a convertirse en cómo los demás ven sus vidas, mira, yeah. prefiero estar jodida, prefiero estar perdida que de rodillas poniendo zancadillas por no compartir la misma filosofía, ¿sabes si, ¿Sí? Almas vacías sin más teoría que su propia salida había prohibida, refugio bloques avenidas, no, no desprecias, desprecias mi vida, vida, perdemos sintonía, me confundes, no sabía, no están quienes más querías en más defensa que mi propia saliva. Semillar el mal en Madrid mi ciudad. Y pues eso, más información. Que, es que no quieres pisar el futuro. Eh, nuestro correo electrónico es nuevo destavai@hotmail.com de Yo no puedo con tu vida ideal de pasar en silencio. Y eso pues estás en esta vai una hora y media repleta de contrainformación sobre temas políticos y sociales de actualidad, ya sea con noticias, escritos o con la música misma. Haremos una pequeña parte al humor que si sí intentamos, entrevistas agenda y muchas cosas más surgidas de la espontaneidad. Pues sí, sí, eso es, estaba ahí, sí, no, sí, no Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no estaba, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Y bueno, seguimos con más música Ahora algo de ruido, Zarata Sí, sí, sí, sí, sí Esto es True Ya presentado aquí En nuestro programa, por tercera cuarta vez, aparte de que sale nuestra cuña, ahora hemos hecho otra cuña para el teléfono. Así que esto es true, como he dicho. La canción Deep in the Forest. Uy, uy, uy, uy, que se cuelga esto A ver, a ver, a ver Bueno, bueno, voy a hablar un poco y así Soluciono este problema que hemos tenido ahora Y... Buah. Eh, espérate a ver cómo lo monto yo esto Eh... Mm, suerte que no estamos en directo Pero bueno, es que tampoco voy a... ¿Qué voy a hacer? Eh, nada la otra vez pero eso es sonido que suena por ahí es eh, parecido a la mandolina así no es que yo tampoco tengo mucha idea pero bueno ese instrumento es un instrumento croata y pues eso que es bastante parecido a la mandolina así por decirlo y se llama broach algo así brocho broacho brincho br no yo creo que era bro h ¿eh? pero bueno si buscáis en internet true true Pues podréis encontrar seguramente este grupo y más si, pues eso, ponéis el nombre del disco. Que el nombre del disco es, se llama Serum. Pues ahí podréis encontrar ese instrumento y... ¿cómo se llamaba? ¡Mira qué final, mira qué final! ¡Toma ya! ¡Madre mía, chaval! Es que eso se te va, se te va, se te va Yo es que lo escucho cada vez y digo No puede ser ese final ¿Cuántos cambios hay ahí en 5 segundos? Alguien me lo puede responder, por favor, es que no es en directo esto, pero un email ahí estaba y@hotmail.com y que alguien me dio cuántos cambios de batería por lo menos ahí de guitarra ya ni te digo y de porque no canta y al final ahí si no te te marca ahí un rollo rock como te canta en otro idioma. No sé, qué pasada. Es que lo voy a poner otra vez, fijaros, ¿eh? 78 no y me me descontó por ahí, pero 78 cambios en 510 segundos por ahí, o sea, cada segundo, un segundo y pico como mucho aquí, no sé, pero madre mía, se lo merece todo, ¿eh? <ríe> Aparte, pues mira, vamos a poner ahora un tema, espérate que lo encuentre, pues de un grupo que se llama Consume, que por cierto, Rubén me hizo ahí con su taller de serigrafía en Berlín. Una camiseta muy guapa de Consume, muy muy buena la imagen esa es tremenda de un barco ahí como todo destruido ahí, muy muy crosty se podría decir la imagen. Y pues eso, eh, con este disco de Consume que se llama que se llama Was the Real Monster y pues eso, y la canción se llama The Cycle Continues. Pues eso. Venga, Consume. para mira, mira mira mira que rock and roll ruidoso Hasta aquí este tema de consume y ahora vamos con otro también un poco ruidoso que se llaman Genocide SS. War Christ Supreme se llama la canción. Y el disco del hay el título del disco Eh, es eh, we are born of y hay una h por ahí que no sé cómo termina porque así es las canciones que te pasa la gente pff, no te vienen enteras la lo que es los títulos a veces y eso pasa One Bueno, pues cortito, como siempre, estos temas de ruido, pero ahora, bueno, vamos con un tema que también ya puse en su día y, bueno, pues como es cortita, un minuto 24 para ser justos, pues la voy a poner y más en el momento que estoy. Así que, pues, Producto Anterior Bruto, que se llama así, así este grupo y la canción Honestidad, Humildad y Honestidad, joder. No voy a prometerte nada, que no esté en mi mano No te aseguro una victoria, ni te hago pensar En días que llegarán, no quiero engañarte Lo que es lo que ves Lo que es Para caerte y para levantar después No te aseguro ganar Solo te prometo que voy a darlo todo Lo que es lo que es Lo que es lo que es Pues sí hasta aquí este tema de producto interior bruto como os decía eh, y ahora vamos a ir con un grupo pues de donosti pues de hace ya bastantes añitos y pues bueno que hace nada también sacaron su dvd ahí con toda pues la recopilación de eh, conciertos pues que dieron y estuvieron grabando Y pues eso, esta canción que se llama En el amor y la liberación Y pff, hace mucho tiempo que no la escucho y ni me acuerdo Pero bueno, he visto el título y he dicho Bueno, pues mira, hoy es el día ideal para meter esta canción en el amor y la liberación Pues venga, ruido de rabia con este disco que se llamaba Revolución Cósmica Venga Era una intro, así que os voy a poner la siguiente canción Que buah, esta sí que me gusta mucho Y se llama El secreto de los vampiros Y que justamente Bruto Interior Bruto hace una buena versión En cantautor Y pues eso, que hoy, hoy os ponemos ruido de rabia Ya que pensaba que era una canción y era solo una intro Así, pues bueno, ha estado bien la intro Venga Venga sí. la locura es un pretexto más para ser el control social algo y me olvida una palabra pero eso es lo que dice y eso es... ¡Buah! y no se entiende porque es ruido de rabia pero es que es un temón Bueno pues aquí el eh, tema de ruido de rabia como decía y es que si no sabéis nada de este grupo pues eh, seguramente por internet también estarán por ahí colgados los vídeos por una de estas páginas conocidas y pues eso que os lo recomiendo que veáis un vídeo de ruido de rabia o si podéis adquirir pues el DVD de, de ruido de rabia porque yo flipé hace unos años cuando lo vi en el local de unos colegas. Y compañeros, eh, pues eso, que eh, era muy brutal, el cantante estaba muy loco, muy loco, pero es que aparte las letras eran de eh, luchas sociales, que ahora mismo os voy a poner la otra versión de Producto Interior Bruto, de esta ver de, de la versión que hace él, eh, este cantautor, de ruido de rabia, porque es que... Es pa' flipar Y es pa' flipar por, e por ese mismo sentido Porque es que es son letrazas Encima el tío pues tenía una, bu una buena actuación En el escenario Y... <coughs> Perdonar <ríe> Que casi me ojo aquí solo Y pues eso, me emociono, me emociono Pues eso, producto interior bruto El secreto de los vampiros Esta versión de ruido de rabia Pero es que escuchar la letra, por favor Me derrito ¿Qué? secretos quedar temblar que te hacen temblar yo te y que me tropo por ahí Bueno, pues ya casi estamos acabando, nos faltan 10 minutillos de nada y pues vamos con una canción de Spirit, este grupo que pues ahora mmm, varios miembros, pues entre ellos Juanra, pues forman COP y pues eso, esta canción que se llama Spirit y los Nadie. así se llama la canción, los Nadie. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, vamos a dejar dos canciones y bueno, pues seguidamente estarán ya por aquí el patrullón de Crocombo Potombo y pues eso, que desde aquí un saludo, que hoy domingo pues no estamos en directo y pues eso, que nos vemos el próximo domingo de 3 a 4 y media como cada domingo. Eh, aquí en Molotov y 91.8 de la frecuencia modulada y si no, pues por vía internet www.estabai.wordpress.com o accediendo a las barricadas Lasbarricadas.org eh, Barra radio O si no pues a lasbarricadas.org Y ahí mismo tendréis arriba un acceso a radios Y ahí también podréis escuchar nuestro programa Así que un saludo para todos Y que si no también mañana lunes Hacemos la repetición aquí en Hernani Y para todas rodalías de Hernani Y periferia Y anillo mm, Iba a decir metropolitano Pero no, anillo... De la ciudad, de Hernani Pues eso, que un saludo a todos Y que nos vemos la próxima semana En esta by, esta by si, si no Si no, si no, si no, si no eh, Ahí estamos nosotros Y por eso que pff, A discutir cada día Y como siempre a luchar Por lo que queremos y joder Que nadie nos para joder Así que con esta canción que se llama Mi torpe corazón de doctor deseo y luego sexo, ternura y misterio Pues nos despedimos del programa Así que salud Eh, amor eh, Lo que sea, tío eh, Agur Me he emocionado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 abe mi Palabras dichas por ti o por mí A veces cuentan cosas tan diferentes El repapo en la noche y descalzo luces de azul Cuanto ruido estafa el silencio Quisiera aprender a mirar por tus ojos ponerme en tu piel mostrarte el prisma manchao por el que yo miro